Cuentos de hadas españoles La bicicleta voladora Érase una vez un niño muy pobre llamado Allen Que vivía en un pequeño pueblo Su padre vendía pasto para ganarse la vida Alimentar a la familia y poder enviar a Allen a la escuela Allen tenía que caminar más de un kilómetro todos los días para llegar a la escuela Todos sus compañeros de clase tenían bicicleta Y se burlaban del pobre Allen Hola, Allen, ¿No te duelen los pies de tanto caminar? <ríe> Yo creo que debe estar entrenando para una maratón. <ríe> Le llamaremos señor dos, <ríe> señor dos pies sin bicicleta. Señor dos pies sin bicicleta. Señor dos pies sin bicicleta. Señor dos pies sin bicicleta. bicicleta. Allen estaba realmente molesto por todas estas burlas de sus compañeros. Entonces fue a sus padres y les dijo... Todos mis amigos van a clase en bicicleta Yo también quiero una bicicleta Allen, no tenemos dinero para una bicicleta ¿Puedes esperar unos meses, por favor? Siento ser tan exigente, padre Soy feliz por poder ir a la escuela, aunque sea caminando Esa noche, mientras Allen dormía Sus padres tomaron una decisión Allen es uno de los pocos niños en el pueblo que no tiene bicicleta Pobre hijo Se burlan mucho de él. Y mira lo sensible que es nuestro hijo. Cuando le dije que no podíamos comprar una, accedió a seguir yendo a la escuela caminando. Tenemos que conseguirle una bici, como sea. Toma, coge esto y véndelo. ¡María! ¿De qué me sirve un collar? Una bicicleta será mucho más útil para Allen y para ti. Entonces, el padre de Allen vendió el collar. Y compró una vieja bicicleta Allen estaba encantado Ahora iba a la escuela todos los días en bici Un día, cuando regresaba La cadena de la vieja bicicleta se rompió Allen se bajó Y estaba tratando de arreglarla Cuando de repente escuchó un sonido proveniente de un lago cercano ¡Ayuda! ¡Ayuda! Allen vio que alguien se estaba ahogando en el lago Corrió hacia el lago Y saltó al agua para salvar a aquel hombre ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, chico! ¡Me ha salvado la vida! Solo he hecho lo que hubiera hecho cualquiera. No metes las gracias. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Por favor, deja que te ayude. Bueno, mi bicicleta se ha roto. ¡Oh, vaya bien! ¿Te gustaría tener una bicicleta nueva que pudiese volar? ¡Puedo hacer que tengas una bici voladora! Puedo hacer que tu bicicleta vuele El mago tocó la bicicleta y de repente le salieron alas y se transformó en una nueva y llamativa bicicleta El mago le advirtió a Allen: Mientras sigas siendo tan bueno y servicial como eres, la bicicleta seguirá siendo así Pero si te vuelves egoísta, sus alas desaparecerán. Y tu bicicleta volverá a ser la vieja bicicleta que era antes. Allen cogió felizmente la bicicleta, fue a casa y les contó todo a sus padres. Ahora, mientras todos los otros niños iban por los caminos, Allen iba volando a la escuela todos los días. ¡Mirad! ¡Ahí va Allen! Ojalá tuviera una bicicleta voladora. ¡Qué suerte tiene Allen! Donde quiera que fuera Allen, la gente lo miraba con asombro y admiración. Pronto, Allen comenzó a sentirse muy especial y se volvió grosero y arrogante. Simplemente porque tenía una bicicleta voladora. Padre, hoy no tienes escuela, así que voy a ir con la bicicleta al campo para cortar la hierba. No, padre, no te lleves mi hermosa bicicleta a esos campos fangosos y sucios. Allen. Esta es mi bici, ¿vale? El mago me la dio y no permitiré que nadie más la use. Hola, Ben. ¿Qué pasa? ¿No tienes bicicleta? Mira, yo tengo una voladora. Un mago se quedó tan impresionado conmigo que me la regaló en señal de agradecimiento. <ríe> Tan pronto como Allen dijo aquellas malas palabras, la bicicleta perdió sus alas, volvió a ser vieja y se cayó al suelo. Todos los otros niños comenzaron a reírse de él. Ben se acercó a él y le ayudó a levantarse. ¿Estás bien? El mago me lo advirtió. <risas> Allen se había dado cuenta de que se había vuelto mezquino, grosero Llegó egoísta Por eso su bicicleta se había vuelto vieja otra vez, se lo merecía Se fue a su casa, arregló la bicicleta y le dijo a su padre Allen Lo siento mucho, padre Fui un grosero contigo Fuiste tú quien me compró la bicicleta y yo te prohibí usarla ¿Cómo pude hacer eso? Ahora la he reparado Llévatela todos los días a los campos Y yo iré andando a la escuela Nunca volveré a quejarme, te lo prometo A partir de ese día Allen comenzó a ir caminando de nuevo a la escuela Él y Ben se hicieron buenos amigos Un día, después de muchos meses Allen se encontró otra bicicleta La misma que el mago ya le había dado una vez Allen dejó que su padre la montara Y él mismo comenzó a ir a la escuela en su vieja bici Pero esta vez Llevaría a Ben todos los días. No tenemos derecho a ser groseros solo porque las cosas que tenemos sean algo mejores que las de los demás. Siempre debemos estar agradecidos y ser respetuosos con todo el mundo.